Bien, buen día. Buen día Juan equipo, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo Muy bien. Bueno, ¿con qué vendrás? Uy, vengo con una con una bomba. No, a ver. No, vamos a estar hablando un poco sobre el potencial de la provincia para lo que es la preparación de preparados medicinales de cannabis. Muy bien. La provincia tiene absolutamente todo listo ya para producir. ¿Qué tal? Qué, qué, qué, ¿Tierra, clima? A ver, contanos. porque Tiene todo. Vamos a empezar por el clima. Primero, la provincia tiene tres grandes regiones. O sea, todo lo que es la, la zona productiva del noreste, eh, que es una zona altamente productiva. Después todo, tenés todo lo que es la parte de monte y después toda la parte de, de desierto, por decirlo de alguna manera. Con esto no quiero decir que... Eh, reemplacemos a la soja por la marihuana. No, no quiero decir eso, sino que en la provincia, en las condiciones climáticas y de suelo, se podría cultivar prácticamente sin ningún tipo de problema cannabis. ¿Y, y cómo es eso? ¿De qué, de, ¿De qué dependería? Entonces, digo, habiendo estos recursos, ¿la naturaleza está, la extensión de tierra está, el clima está...? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso eh, tienda al bien común? Pongámoslo en estos términos. Claro, bueno, primero que la marihuana es una sustancia este, ilegal que está en la lista número uno de, de sustancias peligrosas. Primero hay que sacarla de ese lugar, digamos, y después comenzaríamos a, a hacer este planteo, digamos. Que, el otro día decías el caso de Jujuy, que bueno, claro. está haciendo algo que es ilegal, pero a la, lo está haciendo a la luz como si fuera... Sí. Si Jujuy puede, podemos todos Es lo que, lo claro. que hablábamos el otro día eh, No hace falta, digamos Esperar a que se caiga la ley de drogas Para, para empezar a producir Bien. No, no hace falta eso, digamos Pero a lo que voy es esto La provincia tiene clima Tiene suelo para producir Tiene el laboratorio de medicamentos Que está en General Pico claro. Tiene facultad de agronomía Facultad humana, facultad de veterinaria O sea, tiene una universidad con siete unidades académicas. recurso humano que se supone recurso que está ahí. Recurso humano sobra, claro. tal cual. Tiene el vivero provincial también, uh -huh. que también podría empezar a producir. O sea, las condiciones están todas. Tiene una cátedra libre, que bueno, por esto de la pandemia todavía no terminó de conformarse, pero está ahí a punto de formarse. Eh, tiene activistas, obviamente, también. Eh, así que ya... En cualquier donde nos digan, ponemos la semilla. Está bueno. Eh, en algún momento, a ver si, no sé si lo habrás seguido al tema directamente, pero eh, hubo como un, un despertar de la dirigencia política, que, porque a todo esto que venís mencionando, ¿qué le está faltando? La voluntad política concreta sí. y efectiva. Sí. En algún momento decía, y lo interesante de eso fue que había de distintos sectores, estaba, me acuerdo sí. que los tres, las tres caras visibles eran Espartaco Marín por el peronismo, Martín Berongaray sí. por el radicalismo, Luis Solana del socialismo. Con, eh, con un, y Sabarot también. Bien, después se sumó Abel Sabarot y Eduardo bien. Tindiglia así. Sí, sí, sí, sí. eh, digo, ¿y con eso qué pasó? Nada. Uh -huh. Está encajonado. El proyecto de ley que lo, se trabajó digamos, con toda esta gente en el año 2015, 2016, ya hace cuatro o cinco años, el proyecto digamos, descansa eh, en el cajón del despacho. Eh, habría que reactivar eso. Así que sería un buen momento para reactivarlo, pero sí, el proyecto ya está armado. ¿Y, y vos eh, lo pudiste ojear al proyecto? ¿Lo viste, lo leíste? Lo hicimos, digamos, en conjunto. Interviniste directamente. Sí, sí, bueno, sí, sí, buenísimo. Sí, sí. Eh, entonces, ¿es ese mismo proyecto el que ahora debería ser reimpulsado? Que alguien en la, Cámara de, en la nueva Cámara de Diputados tome eh, con voluntad esa idea. Exacto. Habría mm. que por ahí hacer algunas modificaciones y establecer esto bien del autocultivo, que es lo más importante. Porque, a ver, está claro que un montón de personas no pueden cultivar en su casa por miedo, porque no tienen espacio, porque no tienen los recursos o porque incluso hay personas que están muy doloridas y no pueden agacharse a hacer un trasplante. Entonces la provincia, el sistema de salud, debería brindarles de manera gratuita el aceite, la crema, la tintura, lo que necesite esa persona. Pero también no nos olvidemos que el autocultivo es la única forma de acceder a un preparado medicinal de altísima calidad. Porque siempre lo que se hace en casa ya sabemos cómo es. Es muchísimo mejor que lo que nos ofrece el mercado. Más allá de que lo produzca eh, la provincia bajo los controles sanitarios, de higiene, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero tiene que estar regulado el autocultivo y tiene que ser una opción al lado de esta opción de que la provincia produzca y se lo entregue de manera gratuita a todos los usuarios. Bien. Bien, bueno, eh, será cuestión entonces de, de, también que desde la opinión pública de reinstalar sí. el tema. De, sí, de, de los diputados Fejo, que mencionamos recién, solo queda Espartaco Marín, encima en este momento no debe sí. estar pensando en eso, pero, <risa> pero este, habrá que refrescárselo en algún momento a él y a, y a otros u otras que hay en la Exacto, Cámara. Exacto, sí, sí, porque bueno, la Cámara se renovó y, y el proyecto está encima. Eh, ya está escrito, eh, habría que por ahí revisarlo de nuevo, tiene cinco años ya, pero sí. Ya es hora, digamos, no, no puede esperar más esto. Es así. Bueno, buenísimo el aporte de Ayelen, como siempre. Buenísimo. Gracias. Nos vemos, Juan. Que anden bien.